Darío porque bueno es el, el jugador de, de la jugada polémica que quedó en este partido ¿no? Eh, gracias por atendernos Darío y, y bueno preguntarte qué, qué pasó en esa jugada qué coró el árbitro, sabemos que por la señal que fue un empujón sí, sí eh, dice que, que lo cargué y nada que ver, yo fui con, con el envión salté bien, le gané la posición y bueno con el envión por ahí lo, lo, lo puedo llegar a chocar, pero es algo normal pero no sé, no, no es inentendible lo que me, el gol que me anula ¿te queda la bronca de eso? seguro Seguro, porque nos poníamos en ventaja y, y hasta podríamos haber estirado a, a la serie por penales. ¿no? Eh, más, más allá de que bueno, hoy festeja All Boys, eh, se ha visto un pampero que jugó un partido realmente en muy buen nivel. Sí, sí, sí. Tratamos de hacer un partido inteligente. Sabíamos que si íbamos a jugar de igual a igual los 90 minutos de este equipo, eh, nos iba a costar. Por una cuestión lógica, que ellos tienen otro ritmo, al de nosotros. Hicimos un partido inteligente, ayer ganamos un tiempo y acá, gracias a Dios, este, pudimos hacer un buen partido y, y creo que merecíamos más, hoy merecíamos más. Bueno, queda clarísimo que, que Pampero es un equipo durísimo también eh, y que se la puede poner complicada a, a cualquier rival. Sí, seguro, seguro. Hay gente experimentada, hay gente joven. Eh, estamos por el buen camino. Eh, hay que hacer al club Pampero... Un club grande donde, donde todos los años este, tengamos estas finales. Que a nosotros nos van a potenciar, al Club Pampero también. De la Liga del Sur también. ¿Y alguna referencia de Dolboys? Eh, los conoces a todos los jugadores, muchos han sido tus compañeros también. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué opinas no, de, de este equipo? No, tengo la mejor con los chicos. Los felicité a cada uno, me pone contento también. Este, y yo creo que ellos están para más. Así que, eh, felicitar a la gente de Dolboys. Eh, y espero que la gente de Pampero esté contenta. Bueno, gracias, Darío. No, por favor, gracias. Bueno, Darío Seipe ¿eh? uno de los mejores...